Bueno, es importante trabajar con el pueblo. Yo creo que la apertura se ha hecho desde hace muchos años atrás. El año 2013, dentro de la misma calificación, hemos salido dentro de los 10 mejores en la transparencia. Y nos hemos esforzado mucho más para poder hacer participar, para poder transparentar. todo lo que nuestras acciones están en el, en el sistema. no Es la mejor forma de poder informar a la población, no, ya no es ahora con fotocopias, llevando, mostrando papeles, sino todos los procesos que llevamos hay que cargar al sistema, a través del internet, mucha gente se informa, inclusive organismos internacionales, en este caso se informan a través de ello a nuestras acciones y actividades que hacemos dentro de los gobiernos municipales, no todos estamos en la lamentablemente a todos nos asocian cuando una autoridad electa cae piensan que todos estamos no, yo creo que hemos venido a cambiar y hemos venido a mejorar eh, la gestión lo que nos ha hecho a nosotros autoridades son las críticas que hemos realizado a, a las gestiones para y no tenemos que caer en el mismo juego hay que mejorar la transparencia hay que mejorar, o sea primero el alcalde, después los lo, todos los trabajadores, ¿no?